Andalucía, 7 de la tarde. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Natalia Barnés. Buenas tardes, bienvenidos al Mirador de Andalucía en este 28 de abril, en este lunes tan especial. Otra jornada que pasará la historia. Eh, ya están viendo, estamos haciendo una programación especial en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información. La situación lo merece. Nuestra vocación de servicio público es llevarles minuto a minuto lo que está ocurriendo. Y la península ibérica, bueno, ya se lo estamos contando, ya lo habrá sufrido o lo seguirá sufriendo, dependiendo del lugar donde usted nos escuche. Se ha apagado. Se ha apagado literalmente durante varias horas, desde las 12 y 35 del mediodía. El suministro ha comenzado a recuperarse a las 4 horas del corte, pero en algunos puntos, y sigue haciéndolo de manera progresiva y lentamente hasta ahora, 7 de la tarde. Lo ocurrido se considera una c a t á s Crisis eléctrica. La causa técnica, una oscilación muy fuerte del fluido de potencia en las redes. Pero, ¿qué ha causado esa oscilación? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos después de cuándo va a llegar la luz a mi domicilio, claro, y que de momento no tiene respuesta. Bueno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia hace unos minutos, tras la reunión de un Consejo de Seguridad Nacional extraordinario, ha asegurado Que todo sigue abierto, que no se descarta ninguna hipótesis, por lo tanto, la sombra de cualquier、eh, incidencia, también un ciberataque, pues no está descartada. A esta hora vuelve a reunirse el Consejo de Seguridad Nacional para volver a valorar la situación y actualizarlo todo. Mensajes importantes a la población que traslada el presidente. Vamos a pasar todavía a horas críticas, difíciles, por lo que se trasladan recomendaciones a la ciudadanía. Reduzcamos al, mínimo los desplazamientos. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y por tanto no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis. Son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar e、eh, inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Pedro Sánchez ha asumido toda la gestión de esta crisis en las comunidades de Andalucía, también en Madrid y en Extremadura, como le han pedido. Los presidentes de estas autonomías. El presidente reconoce que aún no se saben las causas, como les acabo de decir, y que no se descarta ninguna hipótesis. Pérez Alcázar, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno acepta, por tanto, asumir la gestión de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la protección civil en Andalucía, también en Madrid y en Extremadura, como han solicitado los tres gobiernos autonómicos, aunque Sánchez avanza que también podría asumirlo si lo plantean otras comunidades. Y el gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión. Y hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran. El presidente asegura que se ha reforzado la presencia policial y que no hay problemas de inseguridad. A esta hora vuelve a reunir al Consejo de Seguridad Nacional. Asegura que está en contacto permanente con el Rey, con los grupos políticos y con la OTAN. Las próximas horas van a ser críticas. Confía en restablecer pronto el suministro, aunque no especifica cuándo. Tampoco conoce las causas del apagón, pero no descarta ninguna opción. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. En lo económico, el tráfico portuario no ha tenido problemas. El aéreo se ha reducido un 20% por seguridad y el ferroviario, como sabemos, se ha interrumpido plenamente, dejando atrapados a 30.000 viajeros en varios trenes. Los media y larga distancia aún van a tardar en restablecerse. Los de corta distancia, espera Sánchez, que sea más inmediato. Enseguida les comentaremos con detalle. La situación de las personas atrapadas, tanto en trenes como en estaciones. El Gobierno andaluz celebra desde hace una hora una reunión urgente del Comité de Coordinación de Emergencias en la sede del 112 Andalucía. Se encuentra Marga Utrera. Buenas tardes, Marga. Marga Utrera, tenemos esa. Tienen que comprender. a m i g o Soy. e e n t Sí, adelante, Estoy, adelante, Marga. Adelante. Somos víctimas también. Aquí en esta, en esta transmisión, aquí en la radio, somos víctimas también de los problemas de comunicación.、Claro. Sí, Marga. Adelante. Claro que sí, Natalia. Fíjate que estamos aquí en la sede de emergencia 112, que es donde se está centralizando toda la información de lo que está ocurriendo en distintos puntos de Andalucía. Y aquí mismo tenemos problemas de cobertura. Lo tenemos para conectar por teléfono, lo tienen también las televisiones para enviar las imágenes, pero estamos dándolo todo para poder contaros lo que está sucediendo. Esa reunión que avanzábamos ha comenzado hace aproximadamente media hora, está presidida por Juanma Moreno. Asisten ocho. Consejeros, los de Presidencia, Hacienda, Industria, Empleo, Turismo, Salud, Educación y Cultura. También el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla. Además, la directora de Tráfico, el director del 061, el gerente del SAS, el jefe superior de Policía Nacional, la directora general de Protección Civil y acaba de incorporarse también un representante de la UME. Ya veis que están representados todos los sectores、eh, que tienen algo que decir para solucionar. Esta situación de emergencia. No sé si me escucháis o se、si、ha cortado la comunicación. Natalia. Te estamos escuchando atentamente, Marga. Vale, sigo aquí entonces. Creí que h a b í a i s dejado de escucharme.、Eh, os decía,、eh, están representados、eh, todos los sectores que pueden tener algo que decir en la atención a la ciudadanía y en la solución de los problemas que podamos estar sufriendo hasta ahora. Están siguiendo el minuto al minuto de la evolución del apagón y, afortunadamente, a esta hora también de esa recuperación del fluido eléctrico que se está produciendo en distintas zonas de la comunidad. De momento, no podemos ofreceros más información, más allá de. Recordar que Presidencia activaba a primera hora de la tarde el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias, que se pedía, es ahora también al Gobierno Central, que se activara la situación de emergencia nacional y, sobre todo, que se viene pidiendo a la población calma, serenidad, tranquilidad. Prudencia y evitar desplazamientos innecesarios. Esperamos que más tarde se produzca aquí alguna comparecencia para dar cuenta de lo que se haya podido decidir o analizar en esa reunión. Será cuando termine, Natalia, no sabemos. Ahora sí se ha interrumpido la comunicación. Y quién será quien confíe.、Sí. Muy bien, Marga, seguimos en contacto. Está abierta esa comunicación, iremos actualizando minuto a minuto. Renfe prevé evacuar a lo largo de la jornada de hoy entre 30.000 y 35.000 personas de los trenes que han quedado varados en las vías por culpa del apagón. El ministro de Transportes, Oscar Puente, está pidiendo en este momento a la Cruz Roja y a Protección Civil que lleven mantas y comida a las estaciones que van a permanecer abiertas durante la noche, algunas de ellas en Andalucía, a la espera de viajeros rescatados o para acoger a los viajeros que no han podido. Eh, coger su tren y se han quedado varados. Jorge Dallas. En el momento en el que se produjo el apagón, poco después de las doce y media, había en circulación 116 trenes con una capacidad media de 300 pasajeros. El titular de transportes, Oscar Puente, ha dicho en X que la máxima prioridad en este momento es rescatar y atender a los viajeros atrapados en trenes que estaban operando en el momento de producirse el apagón. Añade que seguimos con la situación muy complicada en alta velocidad. Hay 14 trenes en esta situación en la línea m a d r i d s e g e Sevilla, Otros ocho en la de Madrid-Barcelona, dos en el trayecto Antequera-Granada, uno en venta de baños y otro más en Pajares. El gestor Adif mantendrá esta noche abiertas las estaciones madrileñas de Atocha y San Martín, además de las de s a n c h z en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga.、Es、decía que miles de personas llevan horas atrapadas en los trenes en Andalucía y en el resto de España. Desde que se ha interrumpido el suministro eléctrico, tras miles están bloqueadas en las estaciones. Es el caso de la estación de Córdoba, Antonio Postigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ...sí, Aquí hay p、pues, no、sé, unas e s o sé, u n 300 personas aproximadamente que, que están pues viendo cómo la situación no saben exactamente qué va a ocurrir. Nos acompañan dos, dos chicas que venían desde Madrid en dirección a, a Málaga, u x i a y, y Mónica, que vienen, no, no vienen juntas, pero venían también a ese mismo destino. Nos c u e n t a la situación porque os han desalojado cuando estabais en el túnel entrando ya a la ciudad. Sí, exacto. Nos han desalojado y nos han hecho ...pues nada, salir rápido y dejar la. Las cosas todas en el tren y, y nada, aquí estamos esperando desde las doce y media más o menos, una que nos han desalojado el tren, a que nos den indicaciones porque no sabemos qué va a pasar con nosotros en el día de hoy, ya que no sale ningún tren para Málaga ni para ningún lado, está todo parado. Me contabas、eh, antes que te habéis tenido que dejar la, las maletas porque la、bueno, situación de un poco de emergencia, no sabía exactamente qué pasaba. ¿no? Sí, nos han hecho desalojar el tren pues muy muy rápido, hemos tenido que dejar las maletas、pues, por ajustar la cosa. Pero claro, es que llevamos aquí horas y no tenemos ni maleta ni respuestas, tampoco tenemos sitio donde quedarnos a dormir esta noche, toda la tarde pasando calor, en fin, pues, pues un desastre. Sí, ¿Tenéis muy poca información al, al respecto de momento? ¿no? Sí, sí, es que no sabemos nada, nada de nada. Estamos como el que no está aquí, vaya.、Pero、había compañeras que, que, que me decían que tenían la medicación, por ejemplo, dentro. Sí,、adentro. hay muchas personas mayores y gente también joven que tiene medicación en la maleta, en el tren, y aquí no se ofrece ninguna solución. Y si son soluciones, pues no, pues no solucionan el problema real que tienen esas personas. No sé si han dicho que, igual, lo de pasar la noche aquí en el para acaso, ya a lo mejor,、sí. bueno, extremos pueden ser muchos que no tengan familiares o conocidos. ¿no? Sí, de momento no se sabe muy bien. Estamos un poco en la incertidumbre de que el Ministerio dé la señal de que po podamos dormir en la, en la estación. Pero bueno, tampoco es una solución muy buena, sinceramente. Bueno, estamos, en, la la son,、sí. estamos en una situación absolutamente excepcional. Se están buscando、claro. soluciones urgentes. Gracias, Antonio. Ojalá,、bueno. ojalá se solucione todo lo más rápidamente posible. Es la situación、eh, de miles y miles de personas en las estaciones, no solo de Andalucía, de toda España. Gracias, Antonio. Luego actualizamos. Y los hospitales, los hospitales a n d a l u c e s están funcionando con relativa normalidad gracias a los grupos electrógenos de alta capacidad con los que cuentan. Los centros hospitalarios están dando prioridad esta tarde a la asistencia de urgencias, servicios críticos como la UCI, paritorios y neonatos. Y solo se están realizando intervenciones urgentes mientras no se tenga confirmación de que se retoma. Con total normalidad el suministro eléctrico. Manolo. El Ministerio de Sanidad ha garantizado el suministro de los hospitales en España ante el apagón generalizado y asegura que está en contacto con las comunidades autónomas para evaluar el alcance del mismo. Endesa ha recomendado a sus clientes electrodependientes, aquellos que viven conectados a una máquina por cuestiones de salud, que acudan al hospital más cercano para recargar sus baterías en caso de que、eh, sigan sin electricidad. En el lugar donde residan. Pues así está la cosa, vamos、eh, punto por punto. La luz ha e m p e z a d o a volver en Sevilla a las cuatro y media de esta tarde en algunos puntos. Patricia Arzuaga. Buenas tardes. En la provincia de s a esa hora volvían Espartinas, Bollullo de la a Mitación, Bormujos, buena parte de la Grafe, también en puntos de la capital como Nervión, Bella Vista, Bermejales y poco a poco iba volviendo a otras zonas, aunque a las seis y media en Sevilla este y en algunas calles de Triana. Siguen sin luz. Acaba de llegar en la Macarena, nos cuentan, tenemos noticia de última hora, la, el Cabildo Catedral ha anunciado que la misa que se iba a celebrar en la Catedral de Sevilla por el、uh -huh. Papa Francisco se aplaza hasta mañana. Será a la misma hora, a las 8 de la tarde, y la corrida de toros que se iba a celebrar a las 7 tiene un retraso de media hora, pero también se va a celebrar. O sea、Muy、que poco a poco está volviendo la normalidad. Es una gran noticia. En Málaga también tienen luz en muchas zonas de la capital y distintos municipios de la provincia, total o parcialmente. El aeropuerto ha recuperado la normalidad a las tres. Los hospitales han funcionado, al igual que en otros puntos, con generadores independientes. Quedan problemas en las carreteras. José Valero. Buenas、pues、tardes, pues ya tienen luz barrios como Limonarte, Atinos, Cerrado de Calderón, Puerto de la Torre, o Parque Litoral en la capital. También han ido recuperando la normalidad total o parcialmente numerosos municipios como Sabinillas en Manilva, Torre Molinos, Salorín de la Torre, Benalmádena, Fuengirola. El aeropuerto Málaga Costa del Sol ha recuperado en torno a las 3 de la tarde la normalidad. El tráfico ferroviario está cortado, pero se va a abrir la estación María z a m p r a n o esta noche, como has comentado, para que puedan pernoctar las personas que no han podido viajar hoy. El metro está cerrado, autobuses sí hay, pero con muchos retrasos y problemas en cuanto al tráfico viario. Ahora mismo no hay. Ningún problema. Hasta hace unos minutos había bastantes problemas. Los hospitales han funcionado con grupos electrógenos, se ha suspendido la actividad、eh, también programada, las incidencias han sido generalizadas porque comercios, bares o restaurantes no han podido funcionar con normalidad, muchos han cerrado. Expertos de Málaga en ciberseguridad nos han comentado con la debida cautela que no parece un ciberataque. Gracias, José. Actualizaremos todo más adelante. Vamos hasta Granada. ¿Cuál es la situación en la capital y en la provincia? Luis López. Estamos en Granada o intentamos estar allí. Adelante, Luis. Sí. Ahora sí, ¿me escucháis, compañeros? Sí. Ahora、Adelante. sí, ¿no? ¿Qué tal? Pues decía que、eh, se activaba el plan de emergencia en Granada operativa, fase 1 del ayuntamiento. Hay 21 unidades de la policía local, de las que 8 son de tráfico para la regulación que ahora no hacen los semáforos. También hay 35 bomberos dependientes del consistorio en los parques municipales en tareas de rescate de ascensores, principalmente hasta una veintena de momentos se han registrado. La alcaldesa Marifran Carazo informaba también en Canal Sur Radio el dispositivo para esta noche. que va Además del servicio ordinario de policía local, vamos a sumar un servicio extraordinario de refuerzo de seis patrullas. Se sumarán, en su caso también, si es necesario, los policías que de forma voluntaria se han ofrecido para atender el servicio de esta noche. El metro está parado, los autobuses urbanos acogen esa capacidad que el metro dejaba esta mañana y, sobre todo, también pendientes de esos dos trenes que hay en la línea de Granada-Antequera y en la que Renfe ha informado que la prioridad es rescatar y atender, lógicamente, a los pasajeros que han quedado varados. Así es. ¿Y en Jaén cuál es la situación, Lola Ruiz? Sí, buenas tardes. Ahí no hay incidencia significativa. Los hospitales siguen funcionando con equipos electrónicos, electrógenos, perdón. En los centros de salud se están atendiendo esta tarde a la vieja usanza, haciendo recetas a mano. La estación de autobuses, la mayor incidencia es que no se ha podido descargar la hoja de ruta y no saben cuántos viajeros tienen que recoger en cada lugar. Los autobuses sí están funcionando, pero los billetes no se están comprando las taquillas porque están cerradas, sino que se adquieren en el mismo autobús. La estación de trenes continúa sin actividad. Y los comercios están prácticamente todos cerrados. Algunas presianas que están a mitad es porque el sistema electrónico se ha quedado sin energía en el momento en que se estaba cerrando. Las calles de h a i n están muy poco concurridas, los semáforos no funcionan, el tráfico sigue estando regulado por la policía local, pero está ayudando mucho que la afluencia de tráfico haya bajado mucho. Las personas se están quedando en sus casas y no están cogiendo el coche atendiendo a las directrices marcadas por las administraciones. Vamos hasta el campo de Gibraltar, donde、eh, también está regresando progresivamente el fluido eléctrico. Sofía Prado. Hola, buenas tardes. Pues sí, pues, poco a poco en el campo de Gibraltar, sobre las cuatro y cuarto de esta tarde, ha comenzado a restablecerse. A restablecerse De manera paulatina, el servicio de suministro eléctrico, aunque aún quedan zonas sin luz, son ya muchas las barriadas que están volviendo poco a poco a la normalidad. Los ayuntamientos, no obstante, han reforzado los servicios de policía local para regular el tráfico tras la caída de los semáforos. Como curiosidad, comentarles que, sin embargo, en Gibraltar no se han visto afectados por el apagón y es que no están conectados a la red eléctrica europea. La frontera ha fluido con normalidad para el tráfico entrante y saliente, aunque las puertas a s Electrónicas del lado español están fuera de servicio debido al corte de energía. En Huelva conectamos en este momento para conocer la situación en la provincia. Manuel Delgado. Hola, buenas tardes, Natalia. Tanto en Huelva capital como en la provincia se vuelve poco a poco a la normalidad.、Uh, en concreto, sobre las cinco de la tarde, la luz ha regresado en algunos barrios de nuestra capital. El centro y los Rosales han sido los primeros. Poco después también se han sumado Isla Chica y Pescadería. La compañía Mueve, desde el parque energético de La Rávida, en Palos de la Frontera, ha enviado hoy al menos mil litros. De diésel para abastecer a los grupos electrógenos del centro hospitalario Juan Ramón Jiménez. El Ayuntamiento de Huelva trabaja también de manera intensa para volver、eh, a la total normalidad. También lo hace la Diputación, que mantiene un dispositivo compuesto por, en concreto, seis mandos y 22 bomberos. El corte de luz ha afectado a la AIQB, la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva, incluidas tiendas y oficinas. En total, unas 23 plantas de producción. Los ...por lo Se s han visto en situaciones que han tenido que salvar con algunas dificultades. Mano, en las cámaras frigoríficas, yo no las he tocado, no se abren para que no pierda el frío que tiene. Y aquí todo es eléctrico, e s p e r s i a n a yo no puedo cerrar ni nada. Aquí estamos pensando con máscula, con, con pila. ¿Cómo vais a solucionar la comida de hoy? Pues una barra de pan que hemos comprado y embutido. Bueno, recordar como curiosidad, Natalia, que a algunos pueblos de nuestra provincia, d el Apagón, les ha cogido en romería. Casos como el de Cumbres Mayores, Santa Bárbara de Casa o Puebla de Guzmán. Gracias, Manolo. Estamos en Cádiz.、Eh, como en otros puntos de Andalucía, la falta de electricidad afecta a sectores como la restauración, el comercio y a personas que dependen、eh, de eso, de los aparatos eléctricos, c ó m o sucede con colectivos de personas discapacidades, discapacitadas y dependientes de avanzada edad. Lorenzo Benítez. Pues en los hospitales Puerta del Mar y de Puerto Real, los dos de referencia en la comarca de la Bahía, sigue habiendo luz y el funcionamiento es normal gracias a los sistemas. Más electrógenos, el hospital gaditano ha suspendido las intervenciones quirúrgicas que no son urgentes, al igual que la actividad que no sea primordial para dar cobertura a los pacientes de urgencia. A medida que pasan las horas, este apagón está afectando, como apuntabais, a la población gaditana de forma muy diversa. El congelador es lo que más aguanta, pero en frigorífico no sabemos, la verdad. A ver qué tiempo durará esto. De momento nos hemos quedado sin pan, vamos. Y hemos tenido pan porque se ha ido la luz y se acaba un horno, a lo justo. Hay también preocupación entre las familias、eh, que tienen a personas、eh, dependientes y que、eh, tienen necesidad de, por ejemplo, conectar algo como una silla eléctrica. Recordamos que no funcionan tampoco los trenes ni el tranvía en la Bahía Gaditana, siguen sin funcionar los semáforos y, de momento, este apagón se mantiene en toda la Bahía Gaditana y en la comarca de La Janda. Gracias, Lorenzo Jerez. Juan Carlos Rodríguez, situación. Pues la energía vuelve poco a poco también a la ciudad, desde las cuatro y media ha vuelto a las... Primeras casas de los jerezanos. Lo hace de forma progresiva, se dan cosas curiosas, por ejemplo, la calle Larga, una de las principales del centro, calle comercial, pues hay un tramo que tiene luz y otro tramo que no tiene luz. Por ejemplo, también los semáforos, ya desde las seis de la tarde ya están operativos, al menos en el centro de Jerez. El ayuntamiento ha activado el plan territorial de emergencia local en situación operativa uno. La alcaldesa ha convocado de forma urgente al CECOP y ha puesto, ha tomado varias decisiones, entre ellas punto de información ciudadana en cuatro centros de mayores de la ciudad, en San José, la Garaja Marquesal y San Telmo. También habrá pareja de ...de Policías locales en los hospitales de Jerez. También se va a reforzar los centros de salud que abran por las tardes y el consorcio de bomberos también participa en este dispositivo de emergencia. La delegación de Jerez sigue sin luz, no tenemos ordenadores, hablando por teléfono y escribiendo a mano como antiguamente, pero bueno, aquí al pie del caño. Ha vuelto por un día eh, eh, la vida、eh, analógica, casi. Totalmente. Casi, casi. Porque también, no solamente la electricidad o como consecuencia de la caída de la electricidad, han caído las telecomunicaciones. ¿Cuál es la situación? A esta hora, Marisa del Barrio. Pues Vodafone se mantiene en funcionamiento al 70%. Telefónica tiene reunido al comité de crisis ante este apagón. Otras compañías como Orans, Vodafone o Digi también han perdido el servicio parcialmente porque algunos clientes no se han llegado a ver afectados. La principal recomendación es usar el móvil lo menos posible y en conversaciones muy cortas y las llamadas al 112 solo en caso de verdadera emergencia. Muy bien, y tras varias horas sin suministro eléctrico surge la duda: muchos de nuestros oyentes ya lo estarán pensando, la duda de qué hacer con la alimentación guardada en el frigorífico. Y es necesario saber algunas cuestiones importantes. Pues en primer lugar hacer un inventario, pero sobre todo abrir lo mínimo posible la nevera mientras el suministro eléctrico no se haya recuperado, porque así conserva más las frigorías que pueda mantener. Que, si la comida está refrigerada, es decir, congelada, Luego habrá que hacer un pequeño inventario con todos los alimentos, intentando ordenar y clasificar los que tienen una fecha de caducidad más corta o los que son más perecederos de aquellos que son menos perecederos. Pero si se ha descongelado del todo,、uh -huh. los alimentos ya saben que no se pueden volver a congelar. Eso sí, los podemos cocinar. Exacto, hay que aprovechar. Si tenemos luz, pues para cocinar o quizá tenga usted gas. Bueno, hay una última hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Que, como les decía, vuelve a reunirse en este momento con el Comité de Seguridad Nacional para seguir actualizando toda la información de este apagón. El presidente del Gobierno está manteniendo también contactos con líderes internacionales. Sobre todo de la Unión Europea sobre este asunto. Manolo. Sí, ha tenido contacto Pedro Sánchez con el presidente del Consejo Europeo, con Antonio Costa, también con la de la Comisión, con Ursula von der Leyen. Lo que llama la atención es que esté en contacto casi permanente con el secretario general de la OTAN, Marrute, y quizá esto pueda apuntar. A la posible causa de esta crisis energética, esta crisis de la electricidad que estamos sufriendo. Por、uh -huh. cierto, Von der Leyen va a estar mañana en España, va a asistir al Congreso del PP Europeo en Valencia. Al que、eh, se le ha dado、eh, el visto bueno para que se celebre a pesar de esta crisis energética y en el que va a coincidir también con el primer ministro de Portugal, país que también está viéndose afectado por la crisis energética. Así es, y algunos puntos del sur de Francia. Bueno, Red Eléctrica, se lo decía al principio, ha atribuido el apagón que hemos sufrido, que estamos sufriendo todavía, a una oscilación fuerte del flujo de potencia, tal y como. Ha descrito el presidente Sánchez en su comparecencia, aunque tampoco podemos saber qué podría desencadenar este fenómeno, vamos a intentar describir en qué consiste. Describimos esa oscilación fuerte del fluido de potencia. Lo que no sabemos es qué lo ha causado. Pero, Jorge, adelante. Una oscilación fuerte del flujo de potencia se produce cuando la cantidad de energía que circula por las líneas de alta tensión sube y baja bruscamente de forma anómala y fuera del rango normal de operación. La red eléctrica está diseñada para manejar un flujo estable de energía. Si el flujo oscila de una forma brusca, se producen inestabilidades. El director de servicios del operador, Eduardo Prieto, ha detallado en una comparecencia telemática de urgencia que, como consecuencia de esta fluctuación, se habría producido la desconexión del sistema peninsular con el resto del sistema europeo. Lo que ha llevado al colapso del sistema español sobre las 12 y 32 minutos. No obstante, es pronto para establecer la causa última. Indudablemente,、eh, todo se analizará con, con el detalle que requiere para esclarecer la causa、eh, con todo su nivel de detalle, pero en estos momentos nosotros no podemos entrar en, en especulaciones sobre el origen、eh, del, del incidente. Esta desconexión de la península funcionaría como un sistema estanco de protección que la habría aislado del sistema interconectado europeo. Bueno, pues、eh, ya saben que todas las hipótesis están abiertas. Ya a primera hora de esta tarde, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, apuntaba a la posibilidad de un ciberataque. El primero que utilizaba esa palabra era el presidente de la Junta de Andalucía, eh, eh, Moreno. También el Ejecutivo portugués ha deslizado la posibilidad de un ataque informático, aunque sin confirmarlo. El ataque cibernético puede ser eficaz si la seguridad de las infraestructuras eléctricas no es la adecuada, lo que las convierte en objetivos muy vulnerables. El sabotaje informático podría、eh, haber causado un fallo simultáneo de nodos críticos y de ahí la situación a la que、eh, nos hemos、eh, encontrado. Y... ¿Qué pasa con las centrales nucleares? Ya les hemos contado algunas industrias、eh, electrointensivas, incluso químicas, cómo han reaccionado al corte del suministro. Manolo Pérez Alcázar. Esta... ¿Cómo reaccionan las centrales nucleares en un caso como este? De momento han recuperado el suministro eléctrico desde el exterior, es la última hora después de haber parado y haberse estado alimentando a través de sus generadores diésel tras este apagón generalizado, aunque las plantas de Almaraz y de Cofrentes todavía mantienen la situación de prealerta. El Consejo de Seguridad Nuclear ha señalado este lunes、eh, que los titulares de las nucleares de Asco y de Vandellós. Han notificado el cese de la situación de prealerta de emergencia al haber recuperado, como decimos, esa alimentación eléctrica desde el exterior. Y Canal Sur Radio ha salido a la calle en mitad de este apagón para recoger el testimonio de quienes están viviendo la situación en primera persona. Tenemos que decirles que no son pocos los que se han acordado de las recomendaciones de la Comisión Europea de ese kit de supervivencia. En el que se recomendaba, pues,、eh, entre otras cosas, una radio a pilas. ¿eh? Bueno, eh, María José Andrade ha hablado con algunas de las personas que estaban, por ejemplo,、eh, entre otras cosas, tratando de conseguir lo más imprescindible de un kit de emergencia. María José. Desde la policía local nos informaban que lo peor ya había pasado. Miguel Chía, de la policía local de Sevilla. En este momento está un poco más despejado el tráfico, se fluye se fluye bien. Algunos restaurantes han podido servir durante todo el día platos sin cocinar, pero con muchas dificultades. Intentando servir a la gente, no hay. TPV, no hay Wi-Fi, no hay nada. En los negocios regentados por ciudadanos chinos se han agotado las radios de pilas. En nuestro establecimiento p u e se s nos h a agotado todos los tipos de radio y solo nos queda la batería normal. Estas han sido algunas experiencias que han querido compartir con Canal Surradio.、Eh, y ahora les vamos a recordar en qué consiste ese kit de supervivencia. El kit de supervivencia fue presentado dentro de la llamada Estrategia de Preparación de la Unión Europea para prevenir y reaccionar ante crisis emergentes. Bajo el lema Listos para Todo, Bruselas recomienda a los ciudadanos de la Unión tener a mano un kit para 72 horas. Recordamos lo que debe de disponer. Para empezar, los documentos más importantes y que nos identifiquen en una bolsa de plástico de autocierre. Los expertos recomiendan disponer de 6 litros de agua por persona, toallitas húmedas, gel hidroalcohólico, bolsas de plástico para tirar los desperdicios y todo tipo de productos. De higiene personal, incluir también una linterna con pilas, cerillas, mechero, alimentos envasados, barritas energéticas y frutos secos, además, medicamentos, dinero en metálico y para mantenernos informados, por supuesto, una radio. Una radio y pilas. Conectamos con la DGT a l v a a r y situación en las carreteras andaluzas. Buenas tardes, Natalia. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución y les vamos a recordar que en las zonas donde no se ha restablecido la conexión siguen sin estar disponibles cámaras, semáforos y paneles de información del tráfico. Por lo que les recomendamos、eh, que moderen los desplazamientos, especialmente los que no sean estrictamente necesarios. Gracias, Alba. Así que normalidad, pero sin semáforos ni pantallas, por favor. Solo coger el coche si es estrictamente necesario. Todas las autoridades y también la DGT lo están、eh, pidiendo. Hemos vivido momentos muy complicados a la hora de la salida de los colegios, del trabajo. Este mediodía、eh, se vuelve a, a aproximar, o estaríamos ya en una hora punta de salida de nuevo. Eh, de los trabajos y de las actividades extraescolares de la tarde, si es que se han llegado a celebrar, teniendo en cuenta la situación, pues eh, eso, eh, precaución, no pasa nada. Hay miles de cosas que se pueden aplazar a mañana, ténganlo en cuenta. Javier Pardo, buenas tardes. Buenas tardes.、Eh, fíjate que nos reíamos, e h Manolo、sí. Pérez Alcázar, que está aquí todavía en el estudio. Nos reíamos, nos sonreíamos, s ¿no? Con las recomendaciones de ese kit de supervivencia de la Comisión Europea, que ya muchos países europeos, sobre todo los más cercanos a, a la parte de la República Rusa, eh, eh, bueno, eh, nos sonreíamos, esto es a nosotros, tal. Pero fíjate la utilidad, la utilidad, por ejemplo, de haber tenido hoy un camping-gas en casa. ¿Cuántos no han comido un bocadillo, han comido frío, porque、uh -huh. no tenían con qué calentar? O cuando se cae el Wi-Fi, como decía uno de nuestros eh, oyentes, eh, se cae la red Wi-Fi, no tenemos electricidad, pero tenemos un transistor a pilas. Que eso siempre va a funcionar. Lo clásico, que no lo antiguo, al final te, te puede solucionar un inconveniente. Así ¿eh? es. El c a m p i n g á la radio a pilas. fin... ¿sí? El b o l í g r a f o y a el, el papel. Pasear en vez de <risa> sí, coger sí, sí, el sí, coche sí. o el transporte. Sí. ¿sí? Bueno,、eh, ¿cómo ha afectado este,、pues、mira, este apagón al fútbol o al deporte en general? Hablabas tú de aplazamiento. Lo que no parece que se vaya a aplazar es el partido que cierra la jornada en Segunda División y que tiene a un andaluz como protagonista, el Almería frente al Racing de Ferrol, previsto para dentro justo de una hora. Y las noticias que hay ahora mismo, ahora mismo, es que el partido se juega. Ya veremos si hay alguna modificación, porque, claro, a ocho y media, evidentemente, va a haber buena parte del partido sin、uh -huh. luz natural. Con lo cual. Claro, dependiendo del de momento, lugar,、sí. a esta hora, el partido no se ha aplazado oficialmente. Pues、juega. al final también se está celebrando la corrida de toros en la maestranza.、Uh -huh. Se le estamos ofreciendo a través de Radio Andalucía información. Ha habido también incertidumbre máxima hasta hace unos minutos sobre si se iba a celebrar o no debido al corte en el suministro. Pero parece que esa, esta zona de Sevilla, donde se encuentra el coso, eh, pues eh, ha recuperado también la electricidad. Te dejo con tus cosas y v u e l v o e n un ratito. Porque porque vamos hay... a ir en principio con. Las que están relacionadas con este día, ¿no? Claro. No solo ese partido, sino, por ejemplo, hay un torneo de tenis importante en Madrid que, eso sí, se ha tenido que suspender. Ha habido cambios en los horarios de algún equipo de entrenamientos. En fin, y una. También ha habido momentos también para un poquito de humor dentro de toda、oh, esta situación. Sí, sí, sí. Qué, qué necesario que, es el humor siempre. Que es necesario. Es, es necesario. Bueno, pues a las 8 vuelvo. Muy bien. Natalia Barnés, el mirador de Andalucía en Canal Sur Radio. l a o n el Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y el Corte Inglés. Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo. ¿Sabes dónde está la casa del estante? Buscáis al hombre lagarto. No te vas a morir, ¿no? Nunca. Lo, Lo mejor está por su gente. El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo. Canal Sur, con el cine andaluz. ¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Rigoberta Bandini, Chayanne, Mike Towers, Leiva, Pets of Boys, Maná, Madness, y a l m i c e l y a r d Gilberto Santa Rosa, Kaylee Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en i c o n i c a f e s t c o m ¿Conoces los electrodomésticos Nebir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos nofros de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nebir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Sevilla la adaptación circense del musical La Bella y la Bestia, con las mejores atracciones. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Instalado en ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Funciones todos los días desde hoy hasta el 11 de mayo. El musical de la Bella y la Bestia en Sevilla. En ronda de Tamarguillo junto al matadero. Entradas en taquillas y en g r a n c i r c o l a s c a e s Feriantes a la calle, Airesur se llena de lunares y también del juego de moda en nuestra app, nuestro Candy Feria. ¿Qué, ¿Qué consigues siendo el primero del ranking? Un pedazo de traje de flamenca.com para lucirlo esta feria. Además, si vienes del 25 de abril al 3 de mayo, consigue tu abanico decorado con sevillanas míticas para completar tu estilismo. Más info en ccairesur.com. Airesur, todo lo que te gusta. ¿Creías que con el fin del invierno se acababa también tu deporte favorito? ¡Error! En Sierra Nevada, la primavera se esquía. Ampliamos la temporada hasta el 4 de mayo. Disfruta de la mejor nieve primavera para el esquí y el snowboard. Y luego, déjate llevar por la diversión y la música en directo en la terraza de Borreguiles. Esquía la primavera hasta el 4 de mayo en Sierra Nevada. Toda la información en sierranevada.es. Junta de Andalucía. ¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónicas a n t a l u c í a Sevilla Fest. Del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Mike Towers, Emilia, Caleo, Pets of Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Parof e s t e l a r Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre como nunca. Entradas en icónicafest.com. El Mirador de Andalucía en Canal Sur Radio. Deportes. Con Javier f a r t a En este día y en el capítulo deportivo, lo principal es saber a esta hora de la tarde, a menos de una hora del comienzo oficial del partido, si el Almería Racing de Ferrol, con el que se cierra la jornada del campeonato l i g u e r o en la segunda división, se va a poder disputar tal y como está previsto. Joaquín a m é r i c o buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Fartan 54 minutos para la hora. Fichada, fijada para el inicio del partido, Almería Ferrol, y a esta hora la Liga de Fútbol Profesional no ha comunicado en ningún momento que el partido se aplace. El partido se va a jugar y la imagen que ahora mismo presenta el estadio es que las puertas están cerradas, el Racing de Ferrol está En el estadio, el Almería está p r e v i s t o que llegue dentro de unos minutos. También están en el estadio los colegiados del partido. Los periodistas están esperando precisamente a que les den el ok para poder acceder al estadio de la Unión Deportiva Almería. Pero nadie ha recibido en ningún momento、Ajá. ninguna información negativa sobre el partido. A esta hora, el partido se va a jugar a las 8 y media de la tarde Almería, Racing de Ferrol. Partido que cierra la 37 Jornada de Liga en Segunda División. Y te pregunto, Joaquín, eh, eh, tú que estás acostumbrado a, a acudir a, al, al campo, al recinto, ¿es normal que hasta ahora de la tarde la situación sea esa o ya ves alguna circunstancia poco frecuente, anormal en este tipo de, de situaciones, de partidos? Lo normal, Javier, es que el, el, el estadio se abra al público y a los periodistas dos horas antes del inicio del partido. Desde las seis y media tenía que haber, haberse abierto al público. Cosa que todavía no ha sucedido. Esa es la principal preocupación y la principal duda incógnita que ahora mismo está presente no solamente en los compañeros de los medios de comunicación, sino también en todos los aficionados que quieren presenciar este Almería Racing de Ferrol. Aquí en Almería el fluido eléctrico todavía no ha vuelto. Luego, en ese caso, si alguien en Almería a esta hora quiere ver el partido, tendrá que estar en el estadio, en el Uda Estadio, porque MediaPro, según nos cuentan, que es la operadora. Puede efectuar la retransmisión por aquello del generador que lleva la propia, el propio equipo de retransmisión, al igual que también la Unión Deportiva Almería, que también tiene un propio generador que es el que está、ah. dando fluido eléctrico al estadio. Bueno, a, a ver si hay luz, ¿no? Que esa es también fundamental porque、eh, las horas de luz se están acabando ya、eh, a, a estas alturas del día, ¿no? O sea que, que esa es otra, otra historia. Ya no solo que, que se acceda al campo, sino poder jugar y que haya luces en las torretas, luz suficiente para la retransmisión y para, y para la disputa del partido. Bueno,、eh, Joaquín, ¿nos、lo、tienes que, al corriente? Lo que, sí, lo que sí está ahí en el aire y está、uh -huh. flotando en el ambiente, Javier, es que en cualquier momento, en cualquier momento se puede producir precisamente la información del、claro. aplazamiento del partido.、Claro. Pero. Esto llevaría consigo pues, un revuelo y un problema, no solamente de caos circulatorio, sino también pues, a todas las personas que de una forma directa o indirecta pues, influyen y están presentes en una retransmisión de un partido y en la ejecución del encuentro. Eh, estamos eh, pendientes. Joaquín nos avisa si hay alguna novedad en torno a la disputa del encuentro. Hasta ahora. Gracias. Hasta ahora. Rubí, hablando con normalidad, previo al partido, vamos a ver si se juega o no. Yo tengo claro que de momento nosotros no estamos metidos entre los seis primeros y nuestra obligación es meternos lo antes posible. Y como bien dices,、eh, teniendo la oportunidad que todo el año hemos ido siempre con el déficit de tener、eh, dos partidos más fuera de casa que en casa, siempre hemos tenido en el balance general más jugados fuera. Ahora que podemos compensar esto,、eh, viendo ya no solo que a nosotros nos cuesta ganar fuera de casa, si os fijáis y miráis los resultados, es que ganan muy pocos equipos. Pues、fuera de casa,、eh, tenemos que aprovechar ese factor. Primero el ferrol y luego el e lense, pero tenemos que mirar de hacer estos puntos como sea. Un exjugador de este equipo y de otros también andaluces, Álvaro Negredo, ha dado sus tres candidatos al ascenso a la primera división:、eh, Levante, Racing y ojalá Almería. Ojalá, ojalá sea la Almería y algún andaluz más. En lugar de, de los otros dos. Bien,、eh, estamos a la espera, por tanto, de la confirmación o no del partido, para el que le queda media hora, pero ya han, han oído la situación. No se han abierto las puertas toda, todavía. Ha habido alguna incidencia también más, por ejemplo, el Sevilla ha adelantado, tenía el entrenamiento previsto para las 7 de la tarde, pero por esa situación de la luz eléctrica lo ha adelantado a las 5. Y el Betis ha puesto una nota de humor diciendo en sus redes sociales que elimina de su himno Luz en la mañana. Que es uno, una de las palabras que, que tiene inmerso ese himno del, del Real Betis. Y en el Máster de Madrid no se ha podido disputar la jornada y h a pasado cosas como e s t a ¡Eh! Se la ha tomado con un poquito de humor, de distensión. Bien, con este partido que tenemos ahí en el aire entre el Almería y el Racing de Ferrol, se debe cerrar una jornada de liga que ha visto un respiro del Málaga, con el empate del Eldense en casa ante el Córdoba, que también le ha echado una mano al Málaga con ese resultado, y el triunfo malaguista ante el Castellón. Se respira, eso sí, queda un partido muy, muy importante todavía por delante, el e l Dense Málaga. Pellicer, después del triunfo del Málaga. paso importante,、eh, queda mucho aún、eh, y hay que focalizarse. Pues ya en el partido siguiente, no hay nada, pero es cierto de que hoy es un partido que cuando acaba el partido nos rejuvenece a todos y que luego también, de la forma como se ha conseguido, creo que une, ¿no? estrecha esos lazos de unión entre la plantilla, y entre el equipo y la afición. La jornada nos ha dado también algunas palabras, por ejemplo, de un entrenador conocido aquí en Andalucía, Álvaro Cervera. En el punto definitivo de coincidencia de la mayoría de los protagonistas del fútbol, las comparaciones con las decisiones que se toman. No debe haber una voz discordante de un club, o un entrenador, o un jugador. Yo creo que ahí hay que sentarse y, y, y que esto vaya mejor de lo que va.、Eh, yo también tengo hijos y cuando, cuando me echan de un equipo por perder también lloran. Cuando deben llegar de a casa, mis jugadores también tienen hijos, también lloran. A v e r si es que lloran solo los de unos y los de otros no. Yo elegí esta profesión y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. No me gusta, es que no me gusta hablar de este tema porque creo, creo que, que igual que nosotros hemos estado equivocados durante mucho tiempo de la temporada, el Club Deportivo de Tenerife durante un tiempo de la temporada ha estado equivocado y, y eso lo está pagando.、Creo que hay una equivocación de base ahí y eso hay que arreglarlo. Hay que arreglar por qué unos sí, otros no, por qué un bar sí, el otro no se ve, por qué el 98% del, de cuando te llama el bar, la decisión del bar que la ven en televisión es la que se lleva a cabo, menos dos casos, dos casos ha habido en toda la liga que han sido los dos nuestros en Santander,、no、se han, y el otro no me acuerdo dónde fue, no, no se cambia. Tiene que haber un criterio. Un criterio. Las 8 de la tarde, menos 16 minutos. El partido entre la Almería y el Racing de Ferrol no se va a jugar en la noche de hoy. No se va a disputar. Joaquín a m é r i c o Acaba de recibirse la información, comunicación oficial. El partido se suspende, se aplaza. El partido se aplaza hasta nueva fecha todavía. Pondrán, se pondrán en contacto a l m e r í a y Racing de Ferrol para ver cuándo se juega, qué fecha hay disponible. El Almería Racing de Ferrol se aplaza, no se va a disputar a las ocho y media de la tarde. Según nos han comentado Javier, el problema en el retraso de la comunicación es precisamente por los problemas que existía、ah, entre、bien. Almería y Madrid, Liga de Fútbol Profesional,、uh -huh. con las personas encargadas del partido para comunicar este dato. Partido suspendido, aplazado en este caso, partido aplazado, no se juega. Juega el Almería Racing de Ferrol, habrá que esperar a que los dos equipos se pongan de acuerdo sobre una nueva fecha para disputar este encuentro. Ya cuando nos decía Joaquín que el estadio estaba cerrado con el tiempo que quedaba para el partido, ya, ya ahí、eh, sospechábamos que, que parecía difícil, ¿verdad? Parece lo más razonable, ¿no? Sí, es lo más razonable debido a que no se dan las circunstancias óptimas.、Claro. No se dan las circunstancias óptimas, en Almería no hay fluido eléctrico. Y al mismo tiempo, pues、eh, hasta incluso pues, el desplazamiento de unos 10.000, 11.000 aficionados、eh, al estadio con los semáforos que no están funcionando.、Semáforos. Javier, imagínate el caos circulatorio que se podría producir en la ciudad. Sí, yo creo además que、eh, eh, eh, es una de las claves, Joaquín, esa situación que, que se está viviendo en Almería, como en todos los puntos de, de España. Y aunque sea importante el fútbol, aunque estemos a final de temporada, pero es que no se dan las circunstancias. Para la disputa de un partido, por mucho que, que, que se quiera, n o es evidente. Se buscará seguramente un miércoles o un jueves, dentro de las posibles fechas que hay todavía ahí,、uh -huh. antes de la finalización de la liga. Porque no se nos olvide que el Almería está inmerso en la lucha por la promoción de ascenso, por el ascenso a primera división,、uh -huh. y el Racing de Ferrol, a día de hoy, todavía matemáticamente es equipo de la Liga de Fútbol Profesional.、Uh -huh. Luego tampoco se puede retrasar mucho la nueva fecha para el partido. Sí, desde luego, porque estamos a final de temporada y supongo que también los equipos que están afectados, fíjate ahora cómo se van a poner.、Pues、dirán que, que se juegue ya porque, porque tiene que aclararse la clasificación cuanto antes. Bueno, probablemente sea si ya esta semana no puede ser, evidentemente, pues quizás la próxima, ¿no? No se debe postergar eso, eso、uh -huh. mucho, ya veremos. Gracias, Joaquín. Si hay alguna novedad también en ese sentido, de si alguien se pone de acuerdo en la fecha, aunque eso suele llevar algún tiempo más, pues lo contamos. Gracias, Joaquín. Un abrazo. un abrazo Queda dicho, por tanto, no se juega el partido que cerraba la jornada en la segunda división del fútbol español entre、eh, la Unión Deportiva a l m e r í a Y el Racing de Ferrol. Partido muy importante para lo que nos afecta, lo que nos da más cercano, el ascenso a la primera división del fútbol español del Almería. Más cosas en esta jornada de lunes que estamos viviendo de manera tan particular. El fin de semana nos deja también una situación ciertamente llamativa que habrá que seguir. Eh, ahondando, contemplando y analizando en los próximos días, porque se ha disputado este fin de semana lo que llaman el d e r b i chico, es decir, el d e r b i entre los filiales de los clubes sevillanos del Sevilla y del Betis, Sevilla Atlético, Betis Deportivo. Llamó poderosamente la atención que en el estadio Jesús Navas, donde se disputó el partido, no estuviera. Nadie de la cúpula sevillista, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el director deportivo. Ni hay carácter, ni hay valentía y un club que tiene a sus dirigentes escondidos no merece desde luego a quienes le gobiernan. Permanecen por su interés, porque las acciones lo permiten y su dignidad le impiden、eh, ceder esa posición, porque no quieren perder su dinero. Especial mención merece. Su director deportivo, porque ese es un empleado y sin lo necesario para dar la cara, escondido en su cargo y amparado por otros como él, pero desde luego sobresaliente desacierto de la cúpula directiva del Sevilla que ya llega a los últimos extremos de no dar la cara en un partido de rivalidad. Y es que en el palco, por ejemplo, estaba el presidente del ...del Betis, pero no estaba. En su estadio, en su club y ante sus jugadores, ni el presidente ni el vicepresidente del Sevilla. Lo estarían viendo en otro lado donde los aficionados no pudieran contemplarlo. Otra noticia relativa al Sevilla, que en el día de hoy se, está, se ha informado de ello también y está circulando, que es el, el, el finiquito para el entrenador García Pimienta. En definitiva, año y medio que era lo que le quedaba. Fijo, obtenía otra、eh, temporada opcional, es lo que percibirá. En el Betis, la vuelta de b a k a m b u que es el delantero que está disponible para el partido del de jueves. Recordemos que el jueves día 1, fiesta, se jugará el encuentro de ida de las semifinales de la Conference League entre. El Real b e t i s y l a Fiorentina, día grande, porque va a estar el campo completamente lleno, todo el papel vendido para esa cita. Un estadio Benito Villamarín que dará su paso después del verano a las obras y se ha dado un paso más en todos los trámites、eh, pertinentes para que se empiece la remodelación en breve del estadio. Es、eh, el. Eh, miembro del club del Real Betis, Federico Martínez Feria, el que ha hablado de adelanto decisivo. Es un hito muy importante para el desarrollo del proyecto del nuevo estadio, el nuevo Benito Villamarín. Todavía nos queda llegar a la aprobación definitiva, que no deja de ser ya un trámite un poco más administrativo barra burocrático. Pero que también tiene su trabajo, aunque ya de alguna manera es verdad que es el lanzamiento definitivo y ahora sí que podemos decir que ha empezado a rodar el proyecto. El director general corporativo del Real Betis que también ha hablado del cumplimiento de los plazos. Estamos ahora mismo de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma que, que iniciamos hace ya años. Nuestra intención es,、eh, durante este verano,、eh, poder comenzar las obras de demolición. Y, y vamos a hacer en varias etapas el desarrollo del proyecto para poder estar en, en plazo después de los dos años. Esto, como bien se sabe, q u estaremos e exiliados en la Cartuja. Pues en la Cartuja podrán comprobar los aficionados b é t i c o s cuál es la situación. Lo hemos visto con la final de Copa del pasado sábado, que tiene un impacto, bueno, tiene muchos impactos. Uno es el impacto económico. v e r De a d d todas aquellas personas que llegaron, miles y miles de aficionados. Otro impacto fue la cochambre que dejaron muchos de ellos por toda la ciudad, ensuciando las calles. Algunos de ellos incivilizados también armando una buena en los alrededores del ayuntamiento, pero desde luego, impacto económico tiene, sobre todo en los establecimientos de restauración y hoteleros. ¿no? n en o fin, En definitiva, lo, lo que se espera. De la llegada de miles de aficionados, pero que ha dejado también en el aire esa situación que ya conocen, que son... ...que es la del acceso, mejorar los accesos al estadio, y eso también. En el futuro será muy importante, pero eso será en verano. Antes llega al estadio Benito Villamarín, en el que todavía jugará el b e t i y lo que resta de temporada. La Fiorentina que aguarda también a Mois King, uno de sus hombres importantes para que esté ahí y concretamente pueda ayudar al equipo. Más cosas que nos deja. El fin de semana. Concretamente en el Córdoba, por ejemplo, una situación ya de espera, de tranquilidad. Después de empatar con el e l Dense, con un jugador menos, ahora lo que tiene el Córdoba por delante son unos partidos para finiquitar la temporada, pero ya sin más expectativas que eso, hacerlo con dignidad y compitiendo. Ildefonso Fernández. Hola Javier, Hola. ¿qué tal? Muy buenas. Y、sí, el Córdoba Club de Fútbol se despedía de sus escasas opciones de poder clasificarse para los puestos de playoff tras el empate a uno contra el Eldense en el Pepico Amaz. Y esta semana podría ya lograr la salvación matemática si vence al Cádiz este próximo viernes en el Arcángel y no lo hace el Eldense contra el Almería. Por tanto, el conjunto blanquiverde va a tener un final de temporada muy tranquilo en el que. El objetivo es acabar lo más alto posible y no bajar los brazos. Un Córdoba que hizo el peor partido de la segunda vuelta en Elda, con una plantilla casi en cuadro entre sancionados y lesionados. Con lo justo fue Iván Ania y sorprendentemente sin jugadores de la cantera con los que poder completar la convocatoria. El partido nos dejó como héroe a Nicolai Ovolski, el autor del empate a uno. Vuelve a abrir el debate sobre la delantera, donde Casas sigue sin ver puerta. Un gol en 15 partidos se lleva el máximo goleador blanco y verde, el Pichichi, que podría darle el testigo de la titularidad a ...el Delantero ruso esta semana baja será Maguna Celaya, que sigue con su particular calvario, su particular gafe. No acaba de funcionar en el mediapunta vasco cedido por la Real Sociedad el sábado. Saltaba al campo y tres minutos más tarde era expulsado por Roja directa, por lo que no va a poder estar el viernes contra el Cádiz, como tampoco lo estará Rubén Galvez, que vio la quinta amarilla en el banquillo y todo apunta a que la forzó para no estar esta semana mientras se recupera de sus molestias musculares. No es el único que se encuentra en la enfermería, según los casos de Mati y Aldilson, el de Carlos Isaac. Del Moral, ya le sale. La buena noticia para Ania es que recupera a Carracedo tras su sanción. Y en el Cádiz, idéntica situación. Lo que resta de temporada ya será para competir e ir pensando en el futuro. Tal y como adelantó, por cierto, el pelotazo hace ya bastantes semanas, se informaba este fin de semana de que Suso, el jugador del Sevilla, sería fichaje del Cádiz para la próxima temporada. Un Cádiz que, como decimos,. Ya se limita a esperar el cierre de temporada. Javier Lacabe. Hola, Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Se hizo esperar mucho la victoria del Cádiz, pero llegó en el momento más oportuno. Con todavía más de un mes por delante de competición, cinco partidos para terminar y el Cádiz ya con 49 puntos. Y viendo que el e l Dense y el Zaragoza no acaban de despegar, se puede considerar casi, casi, si no con la permanencia matemática, sí con la permanencia virtual. Y así lo ha enfocado prácticamente todo el mundo. Incluso un hombre tan cauteloso o tan precavido como Gaisca Garitano reconocía al final del partido que hombre, que todavía hay que trabajarlo más, que hay que sacar algún punto más, pero habló incluso de la próxima temporada refiriéndose a que, aunque tiene contrato, no se quiere quedar por obligación o aferrándose al mismo. Quiere que la afición y que el club. Le quiera y que le valore. Quiero acabar m á s la temporada o que la gente no me quiera, o que por eso tampoco habría ningún problema en que yo, aunque tenga contrato, me marchara. O sea, ...que yo también quiero que, que la gente esté a gusto más o menos con el entrenador que tiene y que vayamos todos de, de la mano. O sea, que no, no por tener un contrato me voy a quedar en un sitio si no me quieren. ¿no? Entonces, bueno, me gustaría también acabar bien la temporada ¿no? y con, con buenos resultados y que, que acabemos bien. Y pensando ya en el próximo choque, recordemos: el Cádiz repite. En viernes, en este caso primero de los dos partidos consecutivos que tendrá otra vez en viernes y contra equipos andaluces, el de este viernes, ocho y media, contra el Córdoba del Ancargen. Estamos en un lunes que recoge lo acontecido en un fin de semana también, con dos grandes acontecimientos: el de la Copa del Rey del que hablábamos. Ahora esperaremos en los próximos días que se pronuncie el Comité、eh, de la Federación Española a para... p ...comité c i i i de d s l n para ver qué sanción. Es la que le va a caer no solo a r ü d i g e r sino a otros jugadores también del Real Madrid, aunque este, el mencionado, será sin duda un castigo mucho mayor. Y también un fin de semana de motos en Jerez, con miles y miles de aficionados y el triunfo en Moto 3 de un andaluz, José Antonio Rueda. Se ha hecho realidad hoy, primer andaluz de la historia en ganar aquí en, en Jerez, en Andalucía. Quería agradecérselo a toda, toda mi familia,、eh, al equipo también por el trabajo, porque al final lo, lo hemos podido conseguir hoy. Y nada, hoy h al sido, a final el fin de semana ha sido perfecto. Soñado, hemos hecho primero casi todos los entrenamientos,、eh, hemos hecho pole, hemos hecho primero. O sea que muy, muy, muy contento. Y nada, un día que nunca voy a olvidar. Más noticias de este día del rescatado Kiko Canterla. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué Buenas tardes. Por suerte todo ha ido bien. Estoy ¿no? en un par de horitas experiencia en el a s c e n s o x p e r i e n c i a inolvidable. o dos horitas en el ascensor, pero bueno, de todo se aprende y se vende e s t a s cosas. A tener paciencia y confiar、sí. en, en que las cosas irán bien. Pues nada, Javier, estamos en s e m a n a de Liga de Campeones con las semifinales ya en puertas. La primera de ellas mañana entre el Arsenal y el Paris Saint Germain en Londres. Y los vaquillos, recordemos, dos técnicos españoles, m i k e l Arteta y Luis Enrique. La segunda semifinal se disputará en. El Miércoles entre el Barcelona y el Inter de Milán. En tenis, ya lo decíamos antes, el Mutuo Madrid Open ha cancelado la jornada prevista para hoy. El torneo, por cierto, se queda sin españoles en los octavos de final por primera vez en su historia. Y en baloncesto, Valencia Vázquez y Vasconia protagonizaron este domingo un duelo para la historia de la Liga CB, gracias al resultado con el que terminó 125 a 128 tras 50 minutos, 50 minutos de juego. En total, 253 puntos. Les recordamos, no se va a disputar el partido entre el Almería y el Racing de Ferrol previsto para las ocho y media, pero a las diez tenemos pelotazo con Alonso Rivero. Así es. Ahora, ahora, ahora, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, lo primero,、eh, cambiaremos la escaleta porque también <ríe> íbamos a tratar, de... pero. Para intentar subsanar eso, vamos a hablar con Alberriera t al inicio del programa. Ya sabes que se enfrentó al b e t i s con su Celje, pero también se enfrentó a la Fiorentina. Yo creo que es un hombre de fútbol capaz de analizar lo que vamos a ver el próximo jueves. Vamos a estar con Kiko Canterla, que ha estado encerrado dos horas en el ascensor y es el hombre del día, así que usaremos también su participación en el programa. Para hablar de muchas cosas, muchas cosas.、Jornada. Y t e r t u l i a y equipos andaluces, que nadie se lo espere. Muy bien. Pues Manu Japón ha hecho posible también este tiempo de deportes en el mirador de Andalucía, al que hay que seguir hoy más que nunca.